y ustedes saben que a esta hora generalmente en Mañanas de Radio tenemos eh, temas culturales para abordar, recibimos a distintos actores de la cultura de nuestro país, de la música, del teatro, del cine, y hoy no es la excepción, pero eh, hay que hablar también de, la, de las implicancias que tiene la economía, eh, temas como la ley de presupuesto que está sobre la mesa en la opinión pública en estos días, por supuesto, eh, y el impacto que tiene en el desarrollo de la, de la cultura nacional. Eh, por ejemplo, en el cine, la Cinemateca Uruguaya emitió un comunicado que nosotros dábamos lectura hace algunos días eh, relacionado con esto en la que critican eh, o cuestionan, digamos, la asignación presupuestal eh, que ha destinado el Poder Ejecutivo eh, y el a través del Ministerio de Educación y Cultura para apoyar a la Cinemateca. Para conocer más detalles de esto, estamos en comunicación a esta hora con María José Santa Creu, que es coordinadora de Cinemateca Uruguaya. María José, buen día. Gracias por estar con Radio Buenos Centenario. Días. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, María José... Eh, ¿Cuál es concretamente digamos para, para empezar y después meternos en, en aspectos eh, específicos eh, el, el reclamo que ustedes hacen hay que entender por ejemplo que a veces es algo que, que, que pasa desapercibido o no está tan presente que cinemateca es una una digamos una institución que se mueven en dentro del ámbito privado digamos no con sus particularidades pero es, recibe apenas un apoyo del Estado ¿no? en, cuando ustedes señalan por ejemplo en el comunicado que en otros, en otros países eh, es el propio Estado el que se hace cargo de, de espacios como estos ¿no? Sí, eh, Cinevateca Uruguaya es un archivo fílmico su cara más visible de repente es la exhibición pero en realidad eh, su esencia y su corazón es mantener un archivo fílmico que hoy tiene más de 20.000 películas este de su colección nacional e internacional y normalmente las cinematecas nacionales o sea al igual que las bibliotecas nacionales este son estatales porque cumplen una función que es de interés público en este caso es guardar las imágenes históricas de de un país en el caso de Uruguay, frente a la, la ausencia del estado en esa función y, y, y también por digamos, por una pasión este, de, de, de un grupo de personas que crea la Cinemateca en 1952, eh, esta, esta función eh, queda en, en manos de la sociedad civil. Y en el, y en el caso de Uruguay se da un, una, una característica que, que es muy notable, y es que la Cinemateca está muy presente en la sociedad, ¿no? Este, de repente en otros en otros países en las cuales la Cinemateca es, es pública, Eh, se conoce menos nosotros siempre siempre decimos que bueno que una cinemateca que que de repente fue objeto no sé del sketch de una murga y bueno y puede hacer chistes sobre la cinemateca y sobre su función y sobre lo que hace habla eh, este a las claras de cómo esa esa esa función está presente para la gente común y corriente que puede estar un, eh, un día en un tablado escuchando una murga cantar sobre lo que, que sucede entonces nosotros eh, creemos que eso eh, es es um, un valor no y aparte que el estado de alguna forma este eh, por, por la manera como como apoya la cineática eh, es eh, muy económico para el estado porque como dice nuestro comunicado de prensa de tan solo el 6,3% del presupuesto este proviene de, de las ayudas que recibimos y que esas ayudas son justamente para ayudar a, a, a mantener este unas bóvedas refrigeradas con humedad controlada y aparte para mantener eh, en ellas parte del patrimonio que pertenece al propio Estado porque el Vaticano mantiene sus bóvedas también la colección de, de nitratos de del sobre, por ejemplo. Mm. Este Para nosotros fue una sorpresa, este nosotros tenemos esta esta, esta ayuda por ley de presupuesto eh, que se mantiene se mantiene sin ajustes desde 2015 y fue una sorpresa ver que que no se no se preveía ningún ajuste para el próximo quinquenio, con lo cual que en esta década eh, este eh, se, se perdió la mitad del valor de lo que significaba ese, ese apoyo, este ahora vale la mitad, o sea, se puede comprar la mitad con ese apoyo este 5 años más va a dar previsiblemente un un 25% extra y con lo cual llegaremos al 2029 con con un con un apoyo que perdió el 75% de su valor. Uh -huh. eh, buen día María José y eh, contarnos bueno. primero recordarnos cómo se sostiene actualmente el el presupuesto de Cinemateca, cómo son las fuentes de sostenimiento de Cinemateca. Sí, bueno, como decía anteriormente, la Cinemateca es una, eh, es una institución muy volcada hacia afuera y gran parte de, de, de sus ingresos provienen bueno de, de los socios, que son uh -huh. quienes históricamente la, la han sostenido, y también sus exhibiciones exhi exhi este de películas, digamos, una persona que de repente no es socio, pero va a ver una película cinemateca, este, está sosteniendo este el presupuesto de, de, de, de, de la institución también realizamos acuerdos bueno innumerable este cantidad de, de, de proyectos y de, que realizamos para que generen ingresos en venta de servicios bueno un, de, de, pro, siempre de programación ¿no? de, o de imágenes del archivo bueno tenemos este diversas maneras de asegurar ingresos que son los que los que los que proveen digamos el, el la base sobre la cual este mantend nosotros decimos por ejemplo que eh, eh, lo que nos paga el estado hoy día cubre este lo que gastamos de servicio no uh -huh. lo que gastamos de luz agua y este y, y teléfono en la cinemateca eh, con eso eh, se, se, se va todo del dinero que se que se da por, por la ley de presupuesto evidentemente no es que no es que see directamente en eso normalmente lo que hacemos es invertirlo en, en el archivo nosotros ahora por ejemplo estamos construyendo una bóveda para que se llama una bóveda del síndrome de binario las películas a veces son afectadas con un síndrome que es, que es contagioso que, que hace que que bueno que, que que haya que aislarlas y bueno en este momento estamos construyendo una bóveda extra para aislar este las películas que tienen Ese, ese problema y que mantenidas a determinadas en determinadas condiciones digamos siguen siguen subsistiendo entonces este todas esas inversiones que nosotros realizamos este bueno el, las hemos puesto en pausa porque esperábamos que en el presupuesto se reconociera de que no es posible operar con un presupuesto que tiene ya más de una década y eso no sucedió <risa> ma jose eh, vos mencionabas allí alguna de las formas de, de financiamiento que tienen Eh, digamos para para, para poner, eh, para recordar y para tener claro no eh, ¿por qué necesita eh, Cinemateca? En fin, más allá de lo que vos mencionabas Loh, los servicios, la, la conservación del, del archivo ¿cuál cuál es la importancia que deberíamos darle o que debería darle el gobierno particularmente a la hora de, de asignar el presupuesto a estos temas? Eh, ¿qué, ¿qué podría estar en riesgo? si se puede hablar de eso, ¿qué podría estar en riesgo? en el caso de que de que no se llegaran a, a atender, digamos, todos los, eh, los eh, lo, digamos, el proceso de conservación y demás que, que realiza eh, Cinemateca? Bueno, Cinemateca, eh, como ya te dije, guarda, el, el, digamos, las imágenes históricas de Uruguay, ¿no? Y esas imágenes no están digitalizadas porque, a diferencia de otros estados que, que han empezado a resolver la preservación o, o una manera de, de, de preservar este el patrimonio digitalizándolo y teniendo una copia digital de, de de de de esas imágenes históricas que te estoy hablando que puede ser Este, el enterro de valle de ordoño el hundimiento de graf p eh, la, la paz de 1904 innumerables esta cantidad de imágenes los los camavales de antaño eh, la ciudad este cuando bueno eh, cuando a principios del siglo de repente no o sea las imágenes que hacen a, a nuestra historia o sea lo que lo que es Cinemateca es el repositorio de imágenes en movimiento sobre la historia del Ur lo que se conserva de la, de la historia del Uruguay, en imágenes en movimiento. Cuando nosotros vemos este programas que rescatan este programas de televisión o, o, o documentales que rescatan cómo fuimos, cómo era la ciudad, o cómo éramos, cómo, cómo éramos nosotros o, o eventos históricos sí. este nos, nos, nos reconocemos en esas imágenes y esas imágenes las guarda alguien no no no, no se guardan claro. digamos primero que se juntaron las con todo este la gente que estuvo antes que nosotros nosotros podemos decir bueno el patrimonio de imágenes movimiento, pico de movimiento de las dos mil ve pico de películas de, de este y, y informativos y imágenes de la política de la gente infinitas que hay en, en, en Cinemateca, la juntó Martínez Carril y, y, y, y la vieja Cinemateca. O sea, nosotros sí. podemos decir, esa colección es una cosa magnífica, que que, que, es, que es, ni siquiera es algo que nosotros generamos, es algo que fue, nos fue legado y tenemos una, una gran responsabilidad de que eso se siga manteniendo. Entonces eso normalmente lo hacen los estados, que, que, que bueno, que tienen leyes que que indican que hay que... Así como hay depósito legal de los libros este uruguayos, hay depósito legal de las películas en otros países. En Uruguay no, y eso lo juntó Manuel, fue juntando el patrimonio, fue juntando de todos lados, no de los descartes, cuando cuando el, el, este, la, los canales de televisión tiraban las cosas, este allá iba la, la gente de la vieja Cinemateca a juntar ese patrimonio, y nosotros creemos que ese trabajo de 73 años debe honrarse mínimamente, porque fíjate que semateca tiene un presupuesto de 70 millones de pesos mm. este presupuesto eh, de eh, en qué periodo eso no no tiene un presupuesto anual de Ajá. 70 millones de pesos bien este, de, de ese presupuesto anual eh, solamente 4 millones es lo que aporta el estado claro. para, para poder este conservar unas bóvedas eh, gigantes a 5 grados todo el año este mm. <ríe> con, con temperatura controlada y trabajando sobre la colección y aparte tenemos planes no nosotros este Sinateja tiene un plan de, de construcción de su laboratorio digital de empezar a digitalizar el patrimonio algo que, que los estados vienen haciendo desde hace por lo menos este no sé dos décadas no mm. pensar qué van a hacer el patrimonio y eso queda en manos de, de un particular que a nosotros nos parece bien porque lo estamos lo estamos haciendo así ahora si, si si el mínimo aporte que te dan este no, no importa no importa este reajustarlo mm. cuando no mueve la aguja de absolutamente nada en un presupuesto nacional porque si uno ve, ve cómo se reparte el patrimonio lo que lo que se, se está dando para para cultura es realmente vergonzoso nosotros decimos bueno este de, después que no que, que no, se, no no se sorprendan cuando de repente para hacer una pe película ¿no? como cuando se hizo maracaná Este, se buscaron imágenes por todo el mundo y las imágenes las tenía en cinemateca entonces este eso es algo que, que, que la función que cumplimos es de, es to totalmente de interés público uh -huh. y aparte este gestionamos la la principal sala de cine uruguayo hoy día se, se, se invierte un montón de dinero en la producción de cine no Este pero la, la principal sala a la que el, las películas uruguayas tienen más duración que estrena eh, to, to, todas las películas uruguayas eh, este, se la retacea el, el, el, el apoyo. ¿no? Sí. Este, es muy comple, complejo este mantener en funcionamiento eh, eh, la sede de Cineteca actual. Este, y, y, y es realmente increíble que, que esta función no tenga un apoyo sostenido y, y, y porque aparte digo es, es absurdo poner en una punta de, de, de la cadena de producción del cine uruguayo este dinero 12 millones de dólares no, no. En, en la producción y cuando se llega al final cero en la en la exhibición claro. es muy raro ¿no? ¿Quién la va a ver? y en la conservación de lo, de lo del camino recorrido hasta ahora es <ríe> Exactamente. Eh, María Entonces, José, ¿ustedes han hablado con representantes de, del nuevo gobierno? ¿Se les ha dicho algo en ese sentido? Sí, por supuesto. Nosotros este nos, nos reunimos primero con el Ministerio de, de Educación y Cultura, mm. este y bueno, y el ministerio nos dijo que como que el Ministerio de Economía y Finanzas no les permitía subir el presupuesto más que un 2%. Entonces mm. fuimos a hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas y mm. lo que nos dijeron fue que sí que si bien este el presupuesto tenían tenía un techo eh, finanzas no le dice al Ministerio de, de, de cultura cómo gastar ese dinero que si no serían este ministros de Cultura y no de Economía. O sea que sí. eh, es como el meme ese de Spider-Man que uno se señala el otro. Sí. <ríe> Dos <Sí>. Spider-Man. <ríe> entonces, diciendo, bueno, sí, es verdad, nosotros le damos poco, pero el, pero el MEC puede gastarlo si quiere, se, se los quiere dar a Cinemateca, que se los dé. Sí. este Entonces nos dijeron, bueno, y su, su única chance es ir al <ríe> Parlamento y pedir, de, de ver en esa reorganización este que se hace del patrimonio a veces, que dice, bueno, vamos a sacar acá para poner acá, este se se puede este el presupuesto y nosotros creemos que que es como una especie de castigo en realidad por por ser por ser una asociación civil y por, por y por en realidad por ahorrarle al Estado eh, el el 94% de lo que debería estar gastando este como se, como como es como es este privado, bueno, y, mm. e, y el y el presupuesto receptivo, entonces este no no se le da. Cuando en, en de... realidad en la Biblioteca Nacional que tiene un presupuesto de 48 millones de pesos tendría que tener mucho más, ¿no? Por supuesto que un presupuesto de la biblioteca de 48 millones de pesos en 2024 es sí. ridículamente este, corto, pero esos 48 millones salen del presupuesto nacional, claro. o sea, del 100% del presupuesto. Nosotros estamos pidiendo solamente que ese 6% que representa hoy aumente a lo que debería ser que es aproximadamente un 10 12 de Ajá. lo que de lo que de lo que corresponde en un modelo de, de, de políticas culturales este ideal o que ustedes entiendan como positivo que debería plantearse el país Eh, María José, ustedes con, con la experiencia que tienen acumulada en, en lo que hace Cinemateca, ¿ustedes entienden que debería corresponder que hubiera un archivo audiovisual que se hiciera cargo el Estado de una forma correcta de ese archivo? Eh, nosotros necesariamente desconfiamos mucho del esta, de, de lo que puede hacer el Estado. O sea, bueno, volvamos al caso de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. este Está en el Estado está como está porque el estado no se hizo cargo bien el archivo nacional de la imagen de la imagen y la palabra que es estatal está como está porque el estado no se hace cargo nosotros estamos muy muy orgullosos de nuestra gestión y este y creemos que lo estamos haciendo bien si bien hace 73 años está... primero que si existe un patrimonio fílvico nacional es porque lo hizo un privado se sigue manteniendo es porque lo hizo un prueba entonces nosotros evidentemente creemos que este modelo este es por ahora hasta que haya eh, una una conciencia dijo un poco un poco más firme claro. que de que esto importa a nosotros nos da mucho miedo que esto fuera Estatal porque digo eh, creo que estaría peor no uh -huh. este ahora Eh, ya que, lo, que que es una una asociación virtuosa entre un, pri, eh, un privado y eh, que emerge de la propia sociedad y, y el público y le está saliendo un 10% menos de un 10% de lo que le saldría no podrían tener este la amabilidad de sostenerlo y de y de, y de reconocer que que esto está está es, es importante para para el país porque la verdad que digamos nosotros no queremos quedar como bueno en un país donde tiene tantas dificultades donde se dice bueno, este que, el, que, que, que los cenfoos están puestos en la infancia nos parece sí. este bien no queremos pues este, comparar lo que una cosa con la otra pero lo que decimos es bueno eh, se ponen en riesgo realmente políticas sostenidas del propio estado que, como es este este colaborar con la cinemateca por por un presupuesto que realmente es insignificante en un presupuesto nacional entonces no, nos parece Bien. que la cultura está siendo sistemáticamente recortada sistemáticamente no uh -huh. y no se, no se recorta otras cosas como si usted me mira en el presupuesto que tiene Defensa, por ejemplo este es las diferencias son digo escandalosas sí, <ríe> entre sí. la asignación de, de recursos para una y otra cosa entonces eh, nosotros no vamos a decir saquen de acá y pongan allá porque eso no es nuestro trabajo lo que decimos es bueno pasamos por la o sea por la pandemia no que fue lo, lo que más sufrió fue a la ver. cultura porque enmateca vio cerrada totalmente su fuente de ingresos a diferencia de se lo público, Nos, o sea, no, no nosotros no podíamos apagar todo el, el equipo de frío de, del archivo y decir, "No, bueno, hasta que no pase la pandemia que las películas se pudran." Claro, es un claro. es monumento histórico nacional y, y, y tuvimos que buscarnos la vida, ¿no? A ver cómo cómo o sea, todo todo los, la gente le seguro de paro porque se cerrarse no te acabará. Eh, después cuando abrió con restricciones, es es muy difícil poder este sostener este las cosas de esta manera y, y realmente Eh, yo sé que, que, que es más fácil saber para qué sirve un puente, por ejemplo es evidente, uno mira un puente y dice bueno, esto sirve para cruzar uno a otro la cultura sí. es más difícil, ahora si pensamos un poco, sabemos para qué sirve la cultura porque las cosas que están pasando a nivel social también tiene que ver con, con lo que se está haciendo con la educación y con la cultura sin duda, y, y decimos de cultura estamos hablando de de nutrir nuestra identidad ¿no? de dónde venimos también con lo que eso ayuda en lo audiovisual en un momento donde lo audiovisual predomina tanto en la actividad de la gente y en la, en la comunicación, el hecho de que no cuidemos, como como pasa en una familia, ¿no? que hoy por hoy la tecnología permite que tenga fotos de, de los años donde hemos tenido desarrollado las cámaras a los celulares, este en estas últimas décadas, bueno, hay fotos, pero eh, a veces ya a la familia les está costando más tener más registros Este, audiovisuales de, de unos años atrás para mostrarle a las generaciones que van llegando. Bueno, esto hay que pensarlo en términos de país también, ¿no? Para saber de dónde venimos. Sí, y hay que pensarlo en términos de que, bueno, que un país hace con su memoria determina exactamente lo que es. Y el ¿Eh? tiene un problema muy grande, ¿no? Con la memoria, ¿no? No solamente... Con, con lo que pasa en, en el archivo de cinemaáticas sino en general como sí. respeta cómo se respeta este la memoria y los archivos son lugares de gran violencia no en el sentido de que uno guarda la historia y la, y, y es a donde a donde uno se va a, a, a documentarse cuando claro. cuando esas verdades están siendo atacadas entonces no no es no es cualquier cosa lo que se está minando no uh -huh. este eso para hablar de la parte patrimonial y, y para la parte de, para el para el archivo y después si hablamos en lo que un, lo que hoy día se, se, se bueno voy a decir se consume porque ya a esta altura sí. ni siquiera en lo de es una especie de consumo sí. este la, la generación de, de personas, de espectadores críticos que, que puedan pensar frente a lo que están viendo, que, que lo que esté viendo tenga un grado de dificultad para que tenga que haber un esfuerzo este, para, para, para poder este, ver cosas que sean diferentes, de, de lugares distintos, de que no sea siempre lo mismo lo que sí. nos llega ahora con nuestros teléfonos y nos invade este realmente es, es algo que es, es es algo que de resistencia no de decir bueno claro. qué tipo de personas queremos ser qué tipo de sociedad queremos ser este digamos, no sé si, eh, yo no, no voy a ir a, a, a, a, a criticar las redes sociales decir bueno a estar todo el día mirando el tiktok y eso pero sí. evidentemente a las personas le cambia la manera de ver el mundo este de acuerdo a lo, a lo que estás puesto Y, y estas tecnologías están 24 horas del día, 7 días a la semana, sí. <risa> este invadiendo nuestro nuestro gasto, si no si no hay algo que se les oponga y que diga, bueno, no, esto es diferente. ¿eh? Eso sí. esto te te propone mirar este, digamos, películas con, con con un, digamos, con análisis distintos y que lo podés este mirar y entender un montón de cosas, este y ves ves la sinemateca y realmente estás está siendo 10.000 personas, no, no es algo que vos digas, bueno, bueno, no va nadie. Sí, no, claro. es, es algo que está vivo, que, que tenés todos los meses más de 10.000 personas yendo a ver películas que son más complejas, que son más difíciles, que, que crean, digamos, que que defienden valores humanos, entonces nosotros decimos, bueno, y que ahí está todo el cine uruguayo, sí. este no entendemos realmente que se le retacen unos recursos que son este ridículamente bajos. Bien, van a ir, para terminar María José, van a ir al Parlamento a plantear esto en la discusión presupuestal, a las comisiones, en fin... Bueno, este estamos yendo el parlamento sin parar, ¿no? Estamos hablando con todo el mundo porque porque bueno, porque es la última chance y de de de de, hacer, de comprender cuál es la función que estamos cumpliendo y bueno, y buscar este legisladores sensibles y que entiendan por qué esto importa y que no es ay, bueno, el cine porque <ríe> hoy en día este a diferencia de lo que yo hace muchos años que estoy en la Cinemateca y realmente este eh, no sé, pasamos de ser recibidos, no sé, por por por los ministros directamente, este ahora eh, es difícil hasta eso, ¿no? Que sí. te de hecho no nos pudimos reunir con ningún con ningún ministro. Antes este te reunías con el ministro de cultura y te te reunías con el ministro de economía. Ahora este no podrás reunirte, este ni siquiera llegas allí Y bueno estamos yendo el parlamento nos están recibiendo los diputados este y los senadores y bueno y, y, y apelando a que haya alguien todavía que, que entienda por qué esto es importante y no y no un, un capricho de un, de un grupo de, de locos que se les dio por por juntar películas antes de cerrar María José concretamente cuál es digamos el, el, el aumento o el, o el ajuste que están solicitando ustedes o que creen que sería necesario Eh, nosotros eh, estamos pidiendo eh, que los 4 millones de pesos eh, sean 8 millones que es lo que sería que lo que tendríamos que estar percibiendo si se hubiera ajustado la partida de 2015 o sea lo que estamos pidiendo es que nos es que no nos reco no solo que no nos recorten más sino que se se reajuste lo que tendría que estar hoy día porque sí. no tiene sentido tampoco por esa esa práctica de darte un apoyo y después hacerse los puntos durante 10 años este como si como si los salarios los, los servicios no se hubieran reajustado y este por eso decíamos que si en estos 5 años nos si en 10 años se perdió el Eh, vale la mitad dentro de 5 años más va a valer un 25% menos mm. y bueno cuando lleguemos no no vamos a tener más apoyo entonces este es eso es lo que estamos pidiendo simplemente un reajuste ni siquiera que que se amplíe este eh, digamos no no que se aumente lo que lo claro. que ya teníamos sino que se conserve Un ajuste por ipc exactamente bueno eh, María josé santa creuta agradecemos mucho por por estos minutos y por supuesto estaremos atentos a las novedades que pueda haber estamos a las órdenes eh, siempre ¿eh? bueno muchas gracias sí, como siempre este, la verdad que siempre hemos tenido mucho apoyo hemos tenido en, ese, en esa radio un hogar donde donde hablar de, de, de las cosas cuando nos pasan cosas buenas que también la programación ¿no? y este y, y bueno y cuando estamos peleando Por, por presupuesto también, así que muchas gracias por nuestro apoyo. Y hoy de tarde a las 19 horas en Nudo sobre Nudo, que es, te contamos es el programa cultural de la radio, va a estar también presente el tema, así que eh, se va a seguir hablando de esto aquí en La 36. Un bueno, abrazo, gracias, gracias por, este, por este tiempo. Un abrazo.